Ens trobem amb el president de l'Associació de Minus Vàlids de Barberà del Vallès i amb un dels jugadors del seu equip d'hoquell en cadira de rodes elèctrica Álvaro Daza i Martí Armangau. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, Álvaro, explica'ns una miqueta d'on va venir la idea de fer una associació a Barberà. Bueno, pues esta idea renace en el 2003, eh, una serie de amigos discapacitados, en el cual pues bueno, eh ya hubo un intento de hacer una asociación aquí en Barbará, eh, un intento que fue fallido y nosotros retomemos pues eh, este inicio eh con tal fuerza y tal resultado que aquí estamos después de, del 2003, 2004, 2005, 2006 y ahora estaremos ya en el 2007 también. ¿Qué tipo de activitats esport han a, a cap amb aquesta associació? Se lleven varies, eh, cultural, associativa, y sobre todo la, la reina por excelencia, que es el deporte, el deporte adaptado. cómo va sorgir la idea un de un equipo de d'hoquei en cadira de rodes eléctrica Bueno, eh, en nuestra localidad, Bárbara, pues no teníamos ningún equipo así adaptado, a excepción de la, de la petanca, ¿no?, eh, que son, bueno, pues personas que pueden jugar a la petanca, bien les falta una pierna, un brazo... Entonces nuestra idea era ir a más, ¿no?, Eh, ¿Qué podríamos hacer para los grandes discapacitados que pudieran jugar pues a un deporte? Entonces nos pusimos en contacto con la Federación Catalana de Esportes menudos Minutos y nos invitaron a un torneo en Sitges, pero primero fue en Santa Coloma. Eh, allí nos dimos cuenta de que eh, habían dos equipos, que eran los Barcelona Crackers y los Goodman, en el cual pues estaban disputando un torneo eh, en cadira de rodas eléctrica, el hockey. Y a partir de ahí, pues eh, lo que es la Junta Directiva se puso a trabajar rápidamente, de tal manera que no tan solo formemos un equipo, sino que eh, hicimos el primer campeonato de España en Bárbara del Vallés. ¿Y quina va a ser la reacción de los diferentes jugadores? Hoy, muy positiva, muy positiva, muy buena. Eh, es un equipo mmm, que todavía está, claro, evidentemente, eh, formado en el 2004... Eh, perdíamos muchos partidos por goleadas pero a partir del 2005 eh, al coger un buen entrenador y 2006 eh, lo que lo que ha pasado es que el AMB Bárbara del Vallés eh, en hockey de silla de rutas adaptada pues gana el primer título de liga gana la Copa de Cataluña y gana la Copa de España Martí, com a jugador pots fer una petita valoració, perquè clar, ara us podeu dedicar a un esport d'aquests dos últims anys. Sí, bueno, valoració és bastant positiva perquè podem fer coses que no fèiem, no? Eh, I donar-nos a conèixer amb, amb els aspectes que potser ni, sí que, ni nosaltres no, no tenim en compte, no? Llavors, el fet de participar en un esport ha afectat altres aspectes de la teva vida, per exemple? Sí, bueno, hi conèixer més gent, uh, uh, hi ha més uh, interès en, en conèixer-nos uh, entre, entre tots sí, bueno, i coses així. Respecte a la resta de la població, quin ha estat l'acollida? Molt bona, molt bona. Aquí en Barberà, el eh, que és el consistori, o sigui, sea, el que és l'Ajuntament, ...fantástico, lo que es el, el área deportiva, ¿no?, que lleva Ignacio Navarro... ¡fua! ...fenomenal, y lo que es, <coughs> perdón, esos los constipados de, de diciembre... Sí, bueno. ...lo que es el contorno, o sea, los ciudadanos, muy positiva, muy buena. Uh -huh. ¿Quines perspectivas de futuro esperemos, tanto para la asociación como por el equipo? Hombre, pues para la asociación... ...que el futuro que, que nos repara... ...es que este equipo... ...pues pueda conseguir el campeonato de Europa... ...la continental que le llaman... ...esto ya sería el, el no va más ¿no?... ...a ver... ...estamos contentos de los logros que, que se han hecho... ...estamos contentos... ...de cómo funciona la, la asociación... ...estamos contentos con, con ellos mismos... ...y ellos mismos con nosotros... Eh, ...lo que pretendemos que sea... ...un grupo de Germano... ...un grupo de personas en las cuales, pues, podamos salir de excursión, eh, afligirnos a los problemas que ellos puedan tener con nosotros, intentar solucionarlos, todos aquellos que nuestras medidas, en nuestras manos y posibilidades pudiese ¿no? Pero las perspectivas muy buenas, muy buenas. Martí, ¿quín tipo de ayuda a parte de l'esport ha proporcionado la asociación? Bueno, o, allá, o cosas de, no sé, las actividades que... Que no ho fiar fer abans i com si en diguéssim una porta, no? Ara els teus dies són més actius que abans? Sí. En certa manera sí, el que passa que jo sempre he tingut activitat perquè m'agradaria estudiar molt i, bueno, saber coses, no? Però sí, es pot dir que sí. I hi ha la perspectiva de que l'associació pugui créixer en un futur? Sí, i tant. Ahora estamos trabajando en un projecte eh... que es un proyecto, actualmente todavía no se puede decir nada, pero bueno, te, te, te explicaré un poquito de qué trata. Y creemos en este proyecto ciegamente. Estamos apoyados bajo un convenio que se firmó con CIPO y Fundación Talleres Cataluña y con los tres ayuntamientos de las localidades Sabadell, Bárbara y Badía. Este proyecto es que la asociación, conjuntamente con otra persona empresario de Bárbara, van a crear lo que es el centro especial de trabajo en nuestra localidad. Entonces, claro, eh, tenemos eh, la parte cultural, tenemos la parte deportiva y ahora ya nos metemos en pleno en la parte de, de trabajo, ¿no? Una parte de trabajo que creemos que será muy bien valorada por mm, nuestras propias asociados y los que no son asociados. O sea, que el hecho de que no estén asociados no, no, no quiere decir que no puedan entrar en este proyecto, entran todos. Un centro especial de trabajo que creemos que abrirán nuevas fronteras, nuevas puertas, sobre todo en el mundo laboral. Mundo laboral que las personas discapacitadas, hoy por hoy, por mucho que digan que esto está bien y tal, tal, hoy por hoy no está tan bien como la gente lo pinta o la gente crea. Doncs esperem que tots aquests projectes es puguin dur a terme de la millor manera possible. Alvaro Daza, president de l'Associació de Minus Vàlids de Barberà i Martí Armangau, jugador del seu equip d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, moltes gràcies per la vostra presència. A vosaltres. Gràcies a vosaltres.